Buen día para todos y todas las radioescuchas de la Red Farco. La Falda, primera localidad cordobesa en adherir a la Ley de Cupo Laboral Trans. El Consejo Deliberante de La Falda aprobó por unanimidad la ordenanza de adhesión a la Ley Nacional 27.636 Diana Zacayán Loana Berkins, de Cupo e Inclusión Laboral Travesti Trans. Radio Garabato entabló comunicación con Maya Martinich, concejala y autora del proyecto, y nos comentó lo siguiente... En adherir a esta ley eh, significa también, bueno, ir aplicando todos los puntos que trae consigo la ley nacional, ¿no? Una de esas es la creación del registro voluntario, es decir, que cada una de las personas travesti trans pueden inscribirse, pueden también expresar el, las capacidades que tienen para desarrollar distintas tareas. La ley contempla también la promoción del estudio, es decir, que la no terminalidad de estudio no sea una limitante o que sea excluyente, sino que sea una posibilidad para la terminalidad, para continuidad con los estudios y también, por otra parte, que eso es para nosotros también uno de los mayores desafíos, la promoción de derechos en la sociedad. Cuando nosotras nos tocó defender, en eh, yo tomé la palabra por nuestro bloque, hablaba claramente que en, en materia, digamos, de derecho constitucional e internacional, a los estados la verdad es que les sobran fundamentos para fundamentar por qué se van adelante estas acciones. En lo que tiene que ver a lo jurídico, creo que el gran debate y la materia pendiente que tenemos también es como sociedad. Estas ordenanzas, los que nos permiten es instalar en la agenda estos temas y ser conscientes también que todavía nos falta mucho para derribar prejuicios, que sostienen exclusiones y todo tipo de violencias que vienen sufriendo históricamente el colectivo travesti trans. Si bien hay otras localidades cordobesas que ya cuentan con ordenanzas similares, La Falda es la primera localidad en adherir a la ley nacional. Maia nos cuenta la importancia de esta adhesión. Lo imprescindible de esta ordenanza y adherir a esta ley es que va por mucho más. Por un, lado pone un piso para la contratación por otro lado busca articular también con el sector privado y con organizaciones busca también la promoción en, en la sociedad de derribar estos prejuicios y estos estereotipos que están tan enraizados culturalmente en todas las sociedades, yo hablo por la por la que vivo y en, la, y en donde elegíslo y, y también sobre todo tiene un fuerte énfasis en la igualdad de oportunidades, no porque creo que el otro desafío también desde los estados, en los empleos, también necesitamos que la igualdad no sea solamente en cumplir con una ordenanza sino que la oportunidad de trabajo sea digno que los salarios sean dignos que las condiciones de empleo de contratación también sean dignas porque si no bueno hay muchos cupos que se pueden cumplir pero cuando cuando no se dignifica a través del trabajo es casi un comocino si, reportó para farco desde el noroeste córdobés en San marcos sierras radio comunitaria garabato